Uh -huh. eh, vamos a hablar con el doctor Guillermo Corbeta, quien、uh -huh. es asesor y consultor en producción apícola,、uh -huh. porque el próximo viernes se va a realizar una charla abierta、eh, cuyo título es Agregando valor a las mieles. Y vamos a hablar、eh, con Guillermo. Guillermo, buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan?、Muy、buen día、bien. a toda la audiencia. Gracias por atender. Y aquí estamos hablando un poco de las bondades de la miel.、Eh, sí, la verdad que sí. Y, y bien, que para los locutores es muy、eh, importante porque es una sustancia que, que mejora la,、eh, el accionar de las cordas vocales y suaviza todo lo que es、eh, el tema de la garganta. Seguro, seguro.、Ah, eh, y queríamos hablar con vos, Guillermo, por esta charla abierta que es agregando valor a las mieles,、eh, que nos cuentes un poco. Bueno,、eh, ante todo,、eh, digamos, lo que quiero. Eh, informar es、eh, eh, que esta charla、eh, se da en el marco de la realización del concurso Miel del Bicentenario.、Correcto. Es un concurso que se realiza o que organiza el grupo de fraccionadores de Miel de Tandil y cuenta con el auspicio de la mesa p i c o l a Local del municipio de, de Tandil y tiene que ver justamente con la idea de ir.、Eh, Posicionando e ir presentando a la miel de Tandil como una miel diferente, obviamente de, de una calidad superior,、eh, en, digamos,、eh, con respecto a, a las mieles, al resto de las mieles que, que se producen en la Argentina. Esto tiene que ver porque las características de la miel que se produce n en Tandil、eh, son diferentes, sobre todo en aroma, sabor, color. Y por esa razón es que hay, hay un grupo de fraccionadores que está trabajando en poner en valor esa diferenciación a través de un sello de, que identifique las mieles del candil. En el marco de ese trabajo,、uh -huh. se decidió este año y con motivo de la, realización de, de, de la conmemoración de los 200 años de, de, de la Fundación del Candil, se realizó un concurso de mieles, se está realizando un concurso de mieles. En donde el día 5, viernes 5 de mayo, el próximo viernes, se va a hacer lo que sería la jura, o sea, la clasificación de、eh, las diferentes mieles que se presentaron en el concurso.、Eh, esa clasificación va a ser realizada por tres especialistas en catar mieles, es una, se denomina una cata de mieles, que、eh, no residen acá, que vienen de Buenos Aires y de San Pedro. Y aprovechando la, la oportunidad de tener a esas personas especializadas en, en lo que es、eh, identificar mieles diferentes y calidades diferentes, hemos aprovechado la oportunidad de su presencia para poder hacer una charla abierta al finalizar la cata para todas aquellas personas que estén interesadas en、eh, poder informarse sobre las características o, o las. Formas de evaluar、eh, la calidad de las mieles. Por eso es que los mismos especialistas que vienen a realizar la, la clasificación de las mieles son los disertantes de esta charla que hemos denominado Agregando Valor a las Mieles. Buen día, Guillermo. Qué gusto escucharte. Gabriela, te saluda. Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, muy bien, muy bien. Hay una política ya hace unos cuantos años en Tandil de poner a Tandil en el mapa de una manera muy identitaria. Lo vimos con los quesos, con las diferentes este, fiestas, este, con, con la, la gente de Aportán, la gente del, los de los clústeres de la ciudad, que siempre nos dejan muy, pero muy bien parados y cada vez tienen una. Una preponderancia mayor, no solamente acá en lo regional, en la Argentina, ya trascienden la, los límites, ¿no? Y un poco la importancia que también este sello llegue a la miel, ¿no? Como miel de tandil. Esa, esa es la idea y ese es el camino que queremos transitar los que estamos en, en el rubro p i c o l a Un poco siguiendo el ejemplo de, de los chacinados y siguiendo el, el ejemplo del queso,、eh, quienes estamos、eh, en la producción de miel. Desde hace años que venimos、eh, pensando y, y armando algún trabajo similar a, a los que han hecho nuestros hermanos de los chacinados y del queso. Y bueno, gracias a Dios、eh, se juntó un grupo de fraccionadores que no es menor, somos alrededor de 15, 17 empresas, algunas grandes, algunas medianas, algunas chiquitas,、eh, fraccionadoras de miel, y encontramos que ese era el camino. Que teníamos que hacer para poder、eh, empezar a, a valorizar nuestra producción. Y bueno,、eh, creo que también es, es una región que、eh, produce carne, leche y miel、eh, de muy buena calidad, y justamente、eh, eso es lo que queremos hacer conocer a, al país y al mundo en general sobre esas cualidades. Eh, generalmente la semana de la miel es en este mes, ¿verdad? En el mes de mayo. Exactamente, sí.、Bueno. Ter la tercera semana de mayo se realiza la campaña nacional de promoción del consumo de miel.、Uh -huh. Ya estamos trabajando en el marco de la mesa pícola local en algunas actividades. Aprovechamos e s t a realización del concurso como un anticipo de esa semana de la miel. Bien.、Eh, y bueno, ya más adelante. Es Desde la mesa p í c o l a daremos a conocer un poco las, las actividades que tenemos pensadas、eh, para esa semana, que va a ser del 15 al 20 de mayo. Muy bien.、Fantastico. ¿Cuántos productores hay en Tandil? ¿Se sabe? Sí, eh, productores eh, aproximadamente entre 200 y 250,、ah, eh, alrededor de 700 apiarios ubicados en el partido. Y son aproximadamente 45.000 las colmenas existentes en este partido. Bien,、oh, eh, Vamos bien.、Impactante, Va sí. creciendo sí, sí, sí. año a año.、Impactante. Y la, la última、pues、que voy a hacer, Guillermo. Este, vamos al llano. Vamos al llano. Vamos a relajar un poco. ¿sí? ¿Cuál s í es la mejor forma de consumir miel? Digo, o q u e agarro? ¿Una cuchara? ¿Le meto al, al tarrito? Boom, ¿O en un té? ¿O en otra especialidad? ¿En una torta? ¿Cuál es la mejor forma? La mejor forma es la que desea el consumidor. e x a c、eh, t Que es, en definitiva, quien siempre tiene la razón.、Eh, de alguna manera,、eh, lo más común, lo más habitual es consumir la, la miel de forma directa、eh, en el desayuno, en la. Una, digamos. Una, en tostada, una tostada y le ponemos la miel、claro. como si fuera dulce de leche, digo. ¿no? Eh, Exactamente. Exactamente, pero no quita, no quita eso, y en eso estamos trabajando: en que la miel puede y debe ser un ingrediente más dentro de la gastronomía,、eh, uh -huh. digamos, habitual de una familia. a r g e n t i n a tiene la digamos, la, la, digamos, consume muy poca miel, ya sea en forma directa como. Como agregándola en otras comidas.、Uh -huh. A diferencia de otros países en donde la miel está instaurada no solamente en la mesa, sino también、eh, en los ingredientes dentro de la cocina、sí. eh, general, dentro de la gastronomía, digamos. Sí, sí, y hay que trabajar mucho en esto, Guillermo, porque hay muchos que hace rato ya que decidimos endulzar con miel. Este, como una opción mucho más、eh, saludable del azúcar a refinada, que todos sabemos este, los, los, lo complejo que tiene que ver i n c l u s i v e con la salud y demás. Yo creo que después, dentro de, de unos días, cuando ya estemos hablando más en definitiva del tema de la Semana de la Miel, podremos inclusive algún día hablar específicamente de lo que son las bondades de la miel y, y la diferencia en consumir miel en lo que hace en el cuerpo, ¿no? Porque la verdad que es una opción que deberíamos los argentinos tenerla. Mucho más en porcentaje, en números mucho más elevados. Totalmente de acuerdo, Gabriel, y con todo gusto cuenten conmigo y con gente del grupo de fraccionadores para, para charlar sobre el tema. Bien, Guillermo, entonces repetimos esta charla abierta, agregando valor a las mieles dentro del marco del concurso Miel、eh, Bicentenario de, de Tandil. Esto se produce el próximo viernes. Exactamente el próximo viernes en el Salón de los Espejos del Centro Cultural Universitario a las 14.30 horas. Es abierta y gratuita. Guillermo, que vaya todo lindo y por ahí nos pegaremos una, una vueltita. Muchísimas gracias por, por este contacto. Con todo gusto los esperamos. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de, de hablar. Un saludo grande para vos y para Gabriela y para toda la audiencia. Un abrazo gracias, grande. Gracias, Buen、señora. día. Eh, right. Adiós, el doctor Guillermo Corbeta, asesor y, y consultor en la producción apícola. ¿eh? Rica la miel,、ah, Sí, sí, yo, sí. Yo, y a endulzar con miel en、sí. el tecito, en el, en el matecito,、tecito. en todos lados. Este,、eh, no, no, lo que te... pasa es que a veces hay mucha gente que en el primer mate pone un poquito de azúcar, como para.